Pues mira, me parece una idea perfecta, macho, y así, mira, algunos hay que juntar, Luego, como ahora, los fines de semana que, que no tengamos campeonato oficial nuestro, pues juntamos con ellos, y así poco a poco, pues todos los fines de semana tener carreras, y si nos vamos juntando y fusionando, pues igual estamos corriendo viernes y, y. un fin de semana un viernes, otro fin de semana un sábado, y somos 15 en cada carrera, y los viernes también podemos correr, podemos correr cuando queramos, en realidad, así tenemos viernes, un fin de semana viernes, otro fin de semana viernes y sábado, todos los fines de semana viernes y sábados, No sé, eso ya nos juntamos nosotros con ellos y ellos con nosotros Y pista artista